Buen día. ¿Cómo les va, con Pablo? Bien, gusto hablar con ustedes. Buen día. Bien. Eh, Diego, eh, queríamos hablar con vos para este, que nos cuentes a ver esto que han anunciado ayer desde el Gobierno Provincial, eh, un programa de alimentación eh, focalizado, eh, una ayuda de 400 millones eh, para tratar de atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sí, bueno, a ver, el Gobernador este, nos encomendó... de Y nos dispuso estos fondos para que nosotros armemos un programa focalizado de ayuda para aquellos sectores que están en situación de vulnerabilidad este que están dentro de lo que son bajo la, los niveles de indigencia, dentro de lo que son los programas alimentarios que tiene la provincia, de la tarjeta social pampeana. Eh, atendiendo y empezando a pensar a aquellos que tienen menos ingresos desde de los programas provinciales Y teniendo en cuenta, digamos, esto de que tiene un carácter extraordinario que va a ser por un determinado tiempo, que va a tener que ver con una cuantificación que están trabajando los equipos técnicos, de acuerdo a la composición familiar, de acuerdo al núcleo, cuántos integrantes tenga, las edades, determinados tipos de, de cuestiones que tengan que ver para que este programa pueda llegar a aquellos, eh, aquellos grupos de mayor vulnerabilidad, y que sean lo más efectivo posible para que podamos mejorar la situación social de estos de estos grupos que están dentro de la tarjeta social. Como como detalle, dentro de, los, de las primeras cosas que nos fijamos, dentro de los beneficiarios de los que tienen tarjeta social pampeana, los que van a quedar excluidos de, de este programa son aquellos que tienen la tarjeta alimentar nacional, que tienen un ingreso extra, que es bastante importante, Y lo que nosotros queremos es acompañar a estas más o menos aproximadamente 10.000 núcleos familiares, 10.000 familias que tienen una alcance de 27.000, 25 25.000 personas aproximadamente. esta sería el universo en el cual vamos a estar trabajando para ver de qué manera llegamos puntualmente a atender cada situación. Diego, ¿los sorprendió el índice de indigencia? ¿La foto de fines de 2001 2021...? 13.8% de indigencia en Santa Rosa, toay casi el doble de lo que se había medido un año antes. Pregunto, ¿lo sorprendió? Eh, y, ¿Y cómo lo explican? Ah, bueno, la explicación es compleja. Eh, si me sorprendió, sí. Este, y sobre todo mirando, a ver, el, no no es a modo de excusa y siempre lo decimos, que a veces nos ven mejor los números los márgenes que tiene de error de, de errores, del más menos, una encuesta de este tipo es arriba del 16%. Por lo cual puede ser más bajo, pero también puede ser más alto este número que sale. Pero lo, lo que más me llamó la atención es, digamos, de, de que dentro de lo que es la baja a nivel nacional de pobreza, estamos dentro de esos estándares, sí. y de lo que son los niveles de indigencia, y eh, eh, hemos subido y, y la mayoría han bajado por cual habría que ver si tiene que ver con una medición puntual que, que han medido algo distinto acá en la provincia eso es del indeno es provincial este pero bueno la, la próxima foto que tengamos lo, lo que nos dará la película real si este número es accidental o tiene que ver con una realidad nosotros no lo descartamos al dato nos preocupa digamos han bajado los niveles de de desempleo, que, que, que, a niveles bastante interesantes, ha bajado la pobreza, y bueno, esto es lo que tiene que ver una decisión del gobernador de, de, de acompañar los sectores que están en mayor vulnerabilidad, que están debajo de la línea de indigencia, para acompañarlos con recursos y poder mejorarles la situación que están atravesando. Este programa está destinado a toda la provincia, más allá que los indicadores sean del conglomerado Santa rosa tuay Diego, ¿la ayuda sería mensual? La ayuda va a ser como te decía va a tener una va a tener una duración determinada no, uh -huh. no es permanente eh, en principio podemos hablar de tres meses es lo que estamos pensando eh, tiene que ver que está destinada a la compra de alimentos eh, uh -huh. va a ser va a ser este también este dinámica este, la, la ayuda de acuerdo a la situación que nos vayan informando, como siempre, esto esto se nutre de la información que aportan los municipios y las comisiones de fomento al sistema pilken que es lo que nos da una radiografía de la situación individual de cada núcleo familiar y de cómo está compuesto, este con el tema de los, de los ingresos. Este, eso es lo que nos va a determinar, que puede ser que un mes esté eh, una ayuda en una determinada familia, al otro mes, y si mejoró la situación, esto va a ser dinámico que eh, eh, por eso, digamos, va a ser extraordinario, no va a ir en la liquidación normal de la tarjeta, sino que va a ir separada, estas son las cosas que ya tenemos definidas, y lo que tenemos que determinar es el monto, que es lo que te decía, que va a tener sí. que ver con, con la composición familiar y por la situación este, de mayor nivel este, de indigencia que tenga este grupo familiar. Ayer al difundir la información, el gobierno dedicó un párrafo a señalar muy punticiosamente la, el importante rol de los municipios en informar y en, en de alguna manera monitorear sus realidades locales. En ese sentido, ¿hay, hay satisfacción del Ministerio eh, respecto de, lo, de la diligencia con que reportan la información no podría ser mejor? Mirá, el sistema Pilken, y en esto yo siempre lo, lo destaco y lo sacamos todos lo que conformamos el Ministerio, Las políticas públicas en la provincia de La Pampa eh, tienen continuidad de, de hace muchos años. Este año cumplen 30 años provida cumple 30 años del Rucalue, y la tarjeta, digamos, la tarjeta social ya va a cumplir 16 años. Y el sistema Pilquén, que fue un sistema de, de, de información que creó el Ministerio de Desarrollo Social y que y que lo creó, lo pensó, lo diseñó, es el actual gobernador, Sergio Sillotto, Esto se nutre de la información que van cargando permanentemente las 79 localidades de la provincia. Eh, a ver, estamos ahora en un proceso de actualización post-pandemia que tienen hasta el 30 de abril para actualizar toda la información este, de esos núcleos que que lo conforman y es que lo que plantea... A ver, no todo el que están en Pilquén tiene una situación de vulnerabilidad porque son beneficiarios de claro. los distintos programas sociales, sí, sí. pueden ser programas promocionales, pueden ser programas preventivos como el Provida, este, como los distintos programas que conforman la, la distinta gama de programas que tiene el gobierno provincial e incluso nos nutrimos también de los de los este, programas nacionales. En esto nosotros toda la base se cruza permanentemente con el SINTIS, donde tenemos una radiografía más allá de lo que se declara. Este, de ciertos programas nacionales como pueden ser empleo puede ser este pensiones puede ser jubilaciones aguah eh, tarjeta alimentar eso tenemos todo un cruzamiento eh, de, de bases de los distintos organismos nacionales que nos permiten tener una una foto o una radiografía de, de lo que está acompañando el estado sea nacional provincial e incluso municipal este a cada núcleo familiar y uh -huh. Eh, al trascender este índice de indigencia, bueno esta medida ha sido una reacción de, del gobierno provincial, lógica e eh, inevitable. Los datos estadísticos, sí. datos estadísticos, nos gusten o no nos gusten, es lo que nosotros nos vivimos nutriendo, Digamos, a veces surgen para afuera, pero también el insumo interno y esto es lo que nos permite pilguen, es de poder ir sacando esas fotos para ver qué es, lo que tenemos que ir modificando claro. no son programas estancos no somos no estamos cerrados ni dogmáticos a los distintos programas que, que tenga la provincia sino que estas fotos es lo que nos permiten para dónde tenemos que ir direccionando la ayuda y para dónde se tiene que ir este, este haciendo el esfuerzo presupuestario porque es un presupuesto es un es un refuerzo presupuestario bastante importante que lo tenemos destinado a la alimentación de la De la, de la familia Pampeá. Y, y de te completo... El gobernador sí. permanentemente, incluso en pandemia, es que tenemos que acompañar la alimentación de, de nuestra familia. Y hay frente a esta esta misma situación, ¿hay un un papel que sea de los municipios? Es decir, de Santa Rosa y Toaí. No te entiendo la pregunta. ¿Quiere hablar con Pablo? Sí, sí, ¿cuál es el cuál ah. es el, el, el rol que corresponde a, a un municipio en esta situación? ¿Qué es lo que hace la municipalidad cuando se entera que en la en, en eso puntualmente que eh, me estás preguntando es se, la información a través del sistema de PINGEN, de la encuesta PINGEN. Únicamente, es por eso, de, porque a veces eh, escuchamos que los municipios, por ejemplo, eh, asisten con bolsas de alimentos a a determinada cantidad de vecinos y vecinas. Eh, esa incidencia es muy menor entonces, la, la incidencia de los municipios no, en la ver, cuestión social, ¿cómo es? No, a ver, por eso digo, ese no es el único programa alimentario que tiene la provincia. este A ver, hay comedores, tener la tarjeta alimentar del Gobierno Nacional, tener, digamos, respuestas de bonos, de de, de de módulos alimentarios, que entregan los en municipios, todo un complemento para atender las situaciones de mayor vulnerabilidad. Lo que hace el, el municipio como como primer este primer punto de intervención en una situación es la detección de estas familias con mayor vulnerabilidad que se se les asiste este una cierta cantidad de programas. O no es solamente la tarjeta social del gobierno provincial, sino que hay una batería de ayuda que complementan a lo que es la, la tarjeta social. Bien. No sé si fui claro, Juan Pablo. Sí, sí, está bien, está bien. Sí, sí. Bien, Diego, eh, no sé si quedó algo que quieras eh, completar, si no, gracias por estos minutos, como siempre. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder explicar. Seguramente, cuando se terminen de determinar los criterios de focalización del programa, los vamos a estar comunicando y no tengo ningún problema en salir a, a hablar nuevamente con ustedes y poder darle información al camino Bien, Diego, eh, gracias, que tenga buen día. Gracias, Juan Pablo, gracias Mali.